Hay un gran libro de quejas, si usted se quiere quejar Mucha gente se ha quejado, pero todo sigue igual Hay un gran libro de quejas, si usted se quiere quejar Mucha gente se ha quejado, pero todo sigue igual Un ladrón vino a quejarse, dice que no aguanta más Es tanta la competencia, ya no se puede robar Hay un gran libro de quejas, si usted se quiere quejar Mucha gente se ha quejado, pero todo sigue igual. Un hippie vino a quejarse que no lo dejan en paz, dice que a nadie le importa si él no se quiere bañar. Hay un, ¿Un gran libro de quejas, si usted se quiere quejar. Mucha gente se ha quejado, pero todo sigue igual. Señor, si quiere quejarse, motivos no faltarán, pero piense usted un poquito para qué se va a amargar. El que vive protestando llegará a esta conclusión, si no lo toma con calma le hará mal al corazón. Un señor vino a quejarse, dice que no aguanta más Su señora va a la cancha y él tiene que cocinar Hay un gran libro de quejas, si usted se quiere quejar Mucha gente se ha quejado, pero todo sigue igual Un muchacho enamorado, también se vino a quejar Porque dice que su novia lo engaña cada vez más Hay un gran libro de quejas, si usted se quiere quejar